Entonces, quedamos. Esta predicación es miel sobre hojuelas de maíz, va La continuación. Marcos 9.2 nos habla de que tomó a tres discípulos, ¿va? Dentro de esos tres eran, se puede decir, que los más allegados a Jesús, los que más tenían la comprensión de quién era Jesús, cómo era Jesús. Y vamos a ver que aún dentro de toda la comprensión que ellos alcanzaron a tener, No entendían en gran parte o gran cosa. ¿eh? ¿Qué es esto de que se transfiguró? ¿Qué es una transfiguración? Ayúdenme. Bastante, ¿no? Que cambia, ¿verdad? Entonces pasamos al versículo 3 para comprender. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los pudo hacer tan blancos. ¿Qué habla de esta blancura? ¿A qué se refiere esta blancura? A su santidad. ¿Qué más? A la luz. La, la luz que radiaba Jesús, ¿va? Jesús es la luz del... del mundo, él es la luz, ajá, nadie en la tierra puede hacer un blanco tan tan brillante, tan perfecto, todo el blanco siempre tiene manchas de gris, si ¿sí me explico, tiene sombras, compran ustedes una camisa y al doblarla crea una sombra, si ¿Sí me explico se ve amarillosa, grisácea Incluso si ustedes compran una camisa en ciertas partes, si hacen ciertos movimientos se va a ver este, opaca, se va a ver una sombra. Mas en Jesús no había sombra, era pura blancura, pura resplandecer. Esto nos muestra que Jesús resplandecía. ¿sí? El mundo está, estaba en ese tiempo y está hoy en oscuridad. En tinieblas. ¿Qué es lo que necesita alguien para salir de las tinieblas? La luz. La luz de Jesús. Exactamente. Y Jesús se transfigura diciendo, en cierta manera, sin palabras, que Él es la luz. Este versículo, o esta parte de la Escritura, podría ser una porción aislada, si ¿sí me explico, de todo lo demás que, que acontece. O sea, no hay otra transfiguración. ¿Sí me explico? ¿Cuánta, ¿Cuántas veces Jesús sanó a alguien? Varias veces, incontables. Dice la Escritura que si contaran todo lo que hizo, pues no bastarían los libros. ¿Cuántas veces Jesús reprendió a alguien? ¿Cuántas veces Jesús se mostró tal cual es? Una vez. ¿Sí me explico? ¿Esto qué, qué nos lleva? ¿Cuántas veces Dios nos ha salvado? ¿Una vez y para cuánto? Una vez y para siempre. Es por ello que nuestra salvación está segura en Cristo. ¿eh? Él es la luz. Alguien que está en la luz no puede estar en las tinieblas. ¿Sí? Jesús radía esa luz. ¿Pero qué es lo que sigue diciendo la Escritura? Versículo 4. Y sus, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra les pudo hacer tan blancos. Cuatro. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Quién apareció? ¿Por qué apareció Elías y Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué no apareció David y... ¿Y Adán? ¿Por qué no apareció David y Abraham? Este... ¿José? ¿Por qué no apareció José? ¿Por qué no apareció Enoch? ¿O cualquiera ot otro del Antiguo Testamento? ¿Por qué aparece Moisés? Y Elías. ¿Por qué creen ustedes? A ver, ayúdenme. Este... Bueno, tía... Sí, este... <risa> Tony, ¿por qué crees que aparece Moisés y Elías? Pues tal vez a ellos, no sé, se les dio la promesa, ¿no? La tierra. No. Eh, hermano, ¿usted por qué cree? ¿No? Bueno, vamos a leer, porque yo los puedo ver ver, ¿verdad? ¿Me pueden decir qué dice Lucas 7, 12? Y otro me puede decir qué dice Mateo 5, 17. Lucas 7, 12. Mateo 5, 17. Lucas 7, 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a, a entrar a un difunto. Hijos únicos hijo de su madre, la cual era vida, y había con ella mucha gente de la ciudad. Lucas y Mateo 5, 17. ¿Qué dice? Ese, el otro quizás no, no está bien, pero el, el Mateo 5, 17, sí ¿qué dice? No, okay. la ley, ¿qué? No vino a romperlo. En la parte que decía también habla sobre la ley y los profetas. ¿Quién es el representante de la ley? Moisés. ¿Quién es el representante de los profetas? Elías. La ley y los profetas estaban respaldando la gloria de Jesús. En aquel tiempo los fariseos se basaban en la ley, ¿y qué? Y los profetas. Se manifiesta la ley y los profetas en Jesús. O sea, no aparecen nomás porque sí, si ¿sí me explico, tiene un propósito, ¿por qué exactamente ellos? Porque ellos no no Moisés no era más que Daniel ni que Jeremías. Si ¿sí me explico. Elías no era más que Abraham o que David, si no eran los representantes. La, cuando se hablaba de Moisés se entendía ley, cuando hablaban de Elías se, se entendía profetas. Entonces la ley y los profetas se manifiestan en la gloria, en la belleza, en el resplandor, en la luz de Jesús. ¿Ven por qué aparecen ellos? Porque Jesús... Es la consumación de estas cosas. Porque nadie pudo haber sido salvado jamás ni por la ley ni por los profetas. Los profetas simplemente decían las cosas que iban a acontecer, pero no salvaban. La ley limitaba qué no podíamos hacer. Solamente manifestando o dándonos a entender que es muy difícil salvarnos. ¿Sí me explico? Porque si, si seguimos la ley con un solo... punto que no cumplamos la ley hemos quebrantado toda toda la ley si yo sigo todos los mandamientos, escúchenme bien de, del antiguo testamento y me baso en ellos simplemente desde el hecho de yo ir y hacer del baño en, <coughs> en un retrete estoy quebrantando la ley conforme a Moisés porque tenía que salir del pueblo eran leyes sanitarias que también condenaban si ¿Sí me explico Si yo no le pagaba a alguien, yo tenía que ser su esclavo por siete años. En aquel, entonces. en aquel entonces. No podemos este, basarnos en la ley, porque sería imposible salvarnos. Por eso toda la consumación es Cristo, y ahora nos basamos en Cristo como nuestro Salvador. A Él la gloria, ¿sí me explico? Sí. Es Jesús de quien se trata la vida hermosa y preciosa cristiana. Y vamos a ver qué, qué maravillosa promesa hay aquí, qué, qué revelación hay aquí respecto a los que están en la luz. Juan, Pedro y Jacobo estaban en la luz. En ese momento ellos estaban en la luz. En la, en la luz misma de la gloria de Dios. Versículo 5. Las enramadas. Eh, ¿Pueden leer Marcos 5, por favor? Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno. Maestro bueno es para nosotros que estamos aquí. Llevamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y el seis? Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Uh -huh. Nueve, seis y siete. ¿Y ¿Qué quería hacer? Tres enramadas. ¿Qué significaban las enramadas? Lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Pero, ¿qué significaban las enramadas? Eh, claro, ¿qué significaban las enramadas? Por ejemplo, sea, un holocausto. un holocausto. ¿Esta hermana Pati, usted qué cree que significaban las enramadas? ¿Tony? ¿Ni idea? Las enramadas era una fiesta solemne que se hacía cada cierto tiempo. La fiesta del Sucot O la fiesta de los tabernáculos. En el cual se hacían unas enramadas para ofrecer holocausto a Dios. ¿Qué estaban diciendo Pedro? Vamos a ofrecer holocausto. Vamos a hacer una casa aquí con ramas. Para adorarles. Es bueno que estemos aquí adorándoles. ¿Sí me explico? ¿Pero eso por qué lo dijo Pedro? ¿Lo hizo en un acto de adoración? ¿Pedro <coughs> hizo eso de las enramadas? ¿En un discernimiento espiritual? Pedro, lo vimos clase atrás. Acababa de confesar que Jesús era el Mesías, acabamos, acababa de confesarle, y él mismo vio que no entendía que no entendía cómo era la la la sustancia y esencia del Mesías. Ahora no solamente está diciendo Jesús que es el Mesías en la transfiguración, qué es lo que está diciendo Jesús al transfigurarse, que Él es que. Que él es dios que él es la luz así es checan hacia quién quería dar pedro la adoración se alcanzan a, a percibir eso se alcanzan a ver que todavía ese judío de esencia de la ley ¿Y los profetas estaba cimentado en Pedro? Si ¿Sí lo alcanzan a percibir. Más sin embargo, Dios lo ignora. En ocasiones nosotros podemos hacer cosas buenas queriendo agradar a Dios. Cosas que, que aparentan ser santas. ¿Cuántas veces nosotros ofrecemos holocaustos que Dios no nos ha pedido? Sacrificios que Él no nos ha demandado. Esto solamente es en nuestras fuerzas. Por, por eso dice la Escritura, ya no en mis fuerzas, sino en tus fuerzas. Cuando nosotros peleamos en nuestro entendimiento, por miedo, muchas veces Dios nos puede ignorar. Por eso es que no, la solución no llega, porque estamos luchando como... con nuestra mente, con nuestro corazón y no con la ayuda de Dios. Nos olvidamos de Dios. En lugar de que Él vaya a solucionarnos los problemas y nosotros ir atrás de Él, haciendo lo que Él nos manda, nosotros tomamos otro camino. Aunque decimos gloria a Dios y en tu nombre voy, pero nosotros hacemos a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. Y la Escritura dice, maldito el hombre, que conviene el hombre. Pedro quería hacer algo bueno, quería darle la gloria a Cristo, pero también quería darle la gloria a... a la ley, los profetas, a Moisés y a Elías. En ocasiones nosotros tenemos esto de Pedro, o sea, sí, queremos seguir a Cristo, pero nos seguimos agarrando de la ley y de los profetas. de nuestras fuerzas, de lo que nosotros entendemos cómo adorar a Dios. Y queremos predicaciones en ocasiones, eh, a mí me llegó a pasar muy emotivas, que nos llenen de emoción y, y poder incluso hasta brincar, ¿verdad? Y ¡Ah, Y gritar y llorar. Pero muchas veces en esas predicaciones salimos incluso saliendo nos predican, nos preguntan, perdón, ¿De qué se predicó? Pues, ay, ah, estuvo bien bonito. ¿De qué se predicó? Pues de Dios. Sí, pero ¿cuál fue el tema? Ay, pues no sé, pero estuvo bien bonito. ¿Sí les ha llegado a pasar? E incluso, le, pero dime, de qué, de, platícame, ¿qué, qué, qué, ¿qué Dios te manifestó? No, pero, pues, ay, ay, ya, cállate. No entiendes. Exactamente, queremos emoción, queremos muchas veces por temor, por miedo, por alegría, por ignorancia, pero Dios ignora estas cosas, dice el canto, cuántas veces levantaba mano delan sucia delante de ti, cuántas veces nosotros hacemos eso, si ¿Sí me explico, o cantamos o, o, o hablamos, o cuántas veces nuestra, nuestra boca habla una cosa pero nuestra mente queda lejos de lo que estamos cantando. o hablando, o escuchando. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Era una fiesta solemne, que, en la cual se adoraba a Dios. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito más sobre algunos tabernáculos. Versículo 6, 7, perdón. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oído. ¿Qué vino primero? la luz, ¿verdad?, una grande luz, y después vino ¿qué?, ¿una qué?, nube. una nube, ¿qué significa la nube?, la nube, para muchos, ¿cómo llamarlos?, que siguen eh, una fusión, Entre la idea cristiana y la idea judía, que siguen teniendo a Israel como una gran nación, nación como la promesa, dicen que la nube significa la, she la Shekinah de Jehová. ¿Qué es la Shekinah de Jehová? ¿Se ¿Sí han escuchado esto? La gloria de Jehová. La nube. ¿Dónde más recuerdan ustedes haber escuchado sobre una nube? Cuando les hacía sombra. Cuando les hacía sombra. ¿Dónde más? En la En Jonás. En Jonás. una calabacera vamos a leer qué les parece para entender más alguien puede buscar Éxodo 33 9 y 10 otro puede buscar por favor Éxodo 13 21 y 22 y otro por favor Primera de Reyes 8, 10 y 11 33, 9 y 10 ajá uh -huh. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Qué provocaba la nube? Que adoraran, ¿verdad? Éxodo 13, 21 y 22. Jehová sí, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche, de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de, delante del pueblo la columna de la nube de día, ni de noche la columna de fuego. Oh, ¿de qué está hablando? De una nube, ¿verdad? ¿Pero qué tiene que ver esa nube? ¿Qué significaba esa nube? Primera de Reyes 8, 10 y 11. ¿Habían puesto atención a esto de la nube? ¿Habían estudiado un poquito sobre por qué Dios se aparece en una nube? Aún incluso cuando, cuando Jesús es bautizado... Se dice que en una en una nube, los, los teólogos, se oía la voz y de la nube desciende la, la paloma. Pero bueno, esa es una teoría. Pero aquí vamos a los hechos, a los hechos históricos bíblicos. 8, 10 y 11. Si gustan verlo. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Ven de, ¿De dónde sacan la, la idea de que la nube significa la Shekinah de Jehová, la gloria de Jehová? ¿Qué, ¿Qué fue lo que descendió? La nube. Y luego que dicen que qué? la gloria de Jehová había llenado el tabernáculo. La nube había llenado el tabernáculo. Ahora. ¿Qué, ¿Qué representa esta nube en esta transfiguración? La gloria de Jehová. ¿Quién es la gloria de Jehová? Jesús. Jesús. ¿Quién ahora nos protege de día y de noche? ¿Quién nos protege de día y de noche? La nube de Jehová. La gloria, la gloria de Jehová. Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, manifestado en nuestros corazones, ahora es quien nos revela a Cristo. ¿Qué es el, lo que, ¿Cuál es el, el trabajo precisamente del Espíritu Santo? Revelarnos a Cristo, mostrarnos, guiarnos, darnos discernimiento. ¿Sí me explico? Decirnos y mostrarnos ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es el Hijo? ¿Y cómo es el Espíritu Santo? Y la gloria de Dios se manifiesta ahora en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Vamos a estudiar los tres puntos. Éxodo 13, 21 y 22 dice que la columna iba de día y de noche, ¿eh? dándoles sombra y dándoles fuego. ¿Qué pasa en el desierto? En el desierto, en, en el día, el calor es muy extremo. Y hay gente incluso que muere deshidratada por el intenso calor que existe en un desierto. Entonces, ¿qué hacía la nube? Les daba sombra. Cuando en nuestras vidas hay una deshidratación, cuando en nuestras vidas hay un problema que arrasa hasta sentirnos quemar, ahora nosotros estamos dentro de la nube. Y ahorita voy a explicar por qué estamos dentro de la nube. Pero ahora nosotros estamos con la gloria de Dios. Y la gloria de Dios nos cubre de día. Cuando estamos en esos problemas difíciles en la vida. Cuando ya nos sentimos más aliento. Cuando nos sentimos desfallecer. La nube nos está protegiendo. De deshidratarnos. De morir. Por otro lado. Dice que una columna de fuego por la noche. ¿Por qué? ¿Qué sucedía de noche? ¿Qué sucede en el desierto de noche? Hace mucho frío. E incluso en la noche hay tormentas de arena. El desierto llega hasta congelarse. O sea, es un clima muy extraño en el desierto. Hace frío. Y tal es el frío que muchos mueren por ese frío tan intenso que ahí llega a ver en, en el desierto. Igual, cuando nosotros en la vida los problemas nos, nos sentimos congelar. Nos sentimos congelados, nos sentimos fríos, que ya no podemos más. Ese calor que necesitamos viene y se revela a nosotros. Se revela a nosotros ese calor y se revela a nosotros ese, esa sombra, ese descanso. Y nos dice, no temas, yo estoy contigo, no temas, esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes porque el Señor, tu Dios, está contigo. Te dice la Escritura, mira, gozate en el día de tu salvación. En este mundo tendréis aflicción, sí, pero confiad, Él ha vencido. La nube nos está dando eso, eso es lo que representa la nube de Dios. No nada más es descendió la nube y así, pero ¿y qué con esa nube? ¿Dónde más habla de esa nube? ¿Qué revela a nosotros esa nube? ¿Cómo más? Éxodo 33, 9 y 10 dice que, Si ustedes leen el, el contexto habla de que Dios les dice, ustedes han hecho esto, esto y esto, pues yo me voy. Entonces Moisés intercede por el pueblo, entra y adora a Dios, y la nube desciende. Pero curiosamente, ¿quién estaba dentro de la nube? Moisés. ¿Qué representa de que Moisés estaba dentro de la nube? ¿Por qué no, no estaban los demás? ¿Por qué no estaba Aarón? ¿Por qué no estaba Josué? ¿Por qué no menciona a otro que haya estado con él? ¿Por qué? No. Porque era quien estaba en la comunión con Dios. Era el que tenía comunión con Dios. Moisés. Anteriormente solamente el sumo sacerdote podría entrar al lugar que Santísimo. La nube representaba ese lugar santísimo. Si alguien no estaba en ese lugar santísimo, caía muerto. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué lo estoy diciendo? Primera de Reyes 8, 10 y 11. Habla de que empezó a descender la nube y la nube era tan densa que ni aún los levitas podían ministrar en el tabernáculo. La nube sacó a los levitas. Y dice que la gloria de Dios, ¿qué? Se manifestó en el tabernáculo. mas sin embargo no había dentro nadie del tabernáculo porque la misma nube los había sacado. ¿Por qué? ¿Por qué los sacó? Porque no eran dignos. Aunque ministraban a Dios, aunque hayan estado, no eran dignos de estar dentro de la gloria de Dios. Tan potente y tan poderosa. mas sin embargo aquí podemos ver que Pedro, Juan y Jacobo estaban dentro de la misma gloria de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ahora cada hijo de Dios que ha, ha tomado la posición que Jesús le ha salvado, que Jesús le ha adquirido, comprado a precio de sangre, ahora cada hijo de Dios está dentro de la nube de Dios, dentro de su gloria. El Espíritu Santo... Nos da esa convicción. Y ahora podemos descansar en Dios. Y ahora no solamente vemos la nube de fuera. Ahora estamos nosotros dentro de la nube. Vamos más. ¿Qué dice a continuación? Aquí viene el, el mensaje poderoso. De, de todo este, de este sermón. ¿Qué dice más? ¿El 8? No, Marcos 9, 8. Lo voy a leer. Ah, perdón, 7. Entonces vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Estaba Moisés, estaba Elías, y aún se había manifestado la misma voz de Dios. ¿Y qué es lo que dice la nube? ¿Qué es lo que dice el Padre? Este es mi hijo amado, a él oíd. No le tomó en cuenta Moisés, no le tomó cuenta Elías. Va hacia, hacia Cristo Jesús y le dice, este es mi Hijo amado, este es a quien tienes que obedecer. Este es al que tienes que escuchar, a este es al que tienes que adorar, a este es al que tienes que imitar, a este oíd. Cuando nosotros oímos a Cristo Jesús, oímos la misma gloria de Dios hablándonos en nuestras vidas. ¿Qué dice Jesús sobre tu problema? ¿Qué dice Jesús sobre tu situación en la cual estás viviendo ahorita? ¿Qué es lo que te ha dicho Jesús a ti? ¿Qué dice la Escritura sobre la situación en la cual estás viviendo? Voy a, <coughs> a tocar este, este breve tema. Que hoy, ahorita entre los cristianos está de moda sobre... el matrimonio entre el, el mismo género muchos se preocupan porque la iglesia este ahora los van a obligar a casarlos otros dicen que no no lo van a hacer una pregunta yo yo como le, le decía en una ocasión a Tony y Carla lo importante es que se casen o sea como se casen ya es indiferente la biblia no menciona una una boda por la iglesia porque la iglesia somos nosotros no es un lugar Recibimos una bendición, un consejo bíblico cuando nos casamos, sí. Pero aquí el detalle es que muchas veces la iglesia quiere entrometerse en cosas que no le es este, permitido entrometerse. El gobierno no puede estar con, con la iglesia ni la iglesia con el gobierno. Tenemos que respetarles, pero no tenemos que mezclarlos. ¿Sí me explico? Eso habla sobre la política, la... la La escritura. Ahora, ¿a quién vamos a oír? ¿A la Biblia o lo que digan estas personas del mismo género? A la Biblia. A él oír. Eso es en, en este sencillo caso. Más, vamos más profundo. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo tenemos que adorar a Jesús? Con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestra forma de hablar, de pensar, de caminar. A él oír. ¿A quién oímos nosotros? ¿La... ¿A Jesús? ¿A la Biblia? ¿O escuchamos el consejo del amigo? Cuando tenemos problemas, ¿a quién acudimos? Lo, lo he dicho en otras ocasiones, al todopoderoso y, y omnipotente y santificado monte de piedad? ¿O a Cristo Jesús? Y no digo que empeñen sus cosas o no, Dios le revele y Él haga, para eso son los bienes, ¿no? para solucionar los males, pero a veces ni siquiera lo consultamos con Dios y de buenas a primeras vamos y hacemos cosas en nuestras fuerzas. A Él oíd, primero ir con Cristo y pedirle consejo, Consejo de todo. Así es. En todo lo que hacemos. ¿Te vas a ir de vacaciones? Pídele consejo a Jesús. ¿Sí me explico? ¿Vas a, a inscribir a tus hijos a una escuela nueva? Pídele consejo a Jesús. ¿Vas a comprar un carro, una casa? Pídele consejo a Jesús. ¿Vas a, a ir al médico... Pídele consejo a Jesús, a él oír, a él obedecer. ¿Cómo sabemos que somos cristianos? ¿Cómo sabemos? ¿Porque lo decimos? Porque sus hijos usted, Exactamente. Los hijos obedecen a Cristo Jesús. ¿Me amáis? Obedeced mis mandamientos. La ley, los mandamientos y los profetas se revelan en Cristo Jesús. Anteriormente se adoraban los mandamientos y a los profetas. Ahora ya no. Nos dice la, la escritura esto. Es sombra de la luz maravillosa que es Cristo Jesús. Esto es la sombra porque Jesús fue transfigurado. Fue manifestado en todo su esplendor de un blanco que no se podía ni siquiera imitar. Porque es la luz de Jesús. ¿Qué más dice la Escritura sobre ello? <coughs> Vamos a, a estar ya concluyendo. Dice versículo 10. <coughs> ¿Qué dice? Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello que resultaría de los muertos. 11 también? Y le preguntaron, diciendo... ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Malaquías 4, 5 y 6. ¿Qué dice? Aquí tuvimos que navegar un poquito o un mucho por el Antiguo Testamento para entender lo que significaba la transfiguración. ¿Qué significa esto de Elías? Malaquías 4... 5 y 6. que corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos los padres, no sea que yo venga y la tierra con maldición. ¿Qué era necesario que apareciera antes de que Jesús viniese? Elías. Elías era un profeta y no que resucitara Porque eso no es este, bíblico. O no que, que naciera una vez más Elías. O que, que se manifestara una vez más. Sino alguien con el carácter profético de Elías. Alguien con la autoridad de Elías. Alguien que, que fuese la, como la misma esencia de Elías. ¿sí me explico. Una copia de Elías. Muy, muy personal, pero una copia como era Elías. Porque aún... El nuevo Elías, que ahorita vamos a ver, y el antiguo Elías, tienen muchas diferencias entre uno y otro. Entonces aquí, ¿qué es lo que estaban diciendo? Se llegaron a su mente a tener dudas sobre quién era el Cristo. Lo acababan de confesar. Versículos atrás. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy yo? tú eres el Cristo y aquí en este momento tuvieron dudas por la profecía ¿qué quiero decir con esto? ¿se manifestó Elías o no se manifestó Elías antes que Jesús? ¿ustedes qué creen? ¿sí? ¿en qué parte se manifiesta Elías? en Juan el Bautista Juan el Bautista es la representación de Elías Juan el Bautista anuncia la venida de Cristo. Dice Juan, yo no soy ni siquiera digno de atar las agujetas. Pero sí menciona la escritura que Juan el Bautista era Elías. ¿En dónde? Vamos a leerlo. Se me adelantó Tony. Pero muy bien, muy bien por, por el, el conocimiento. Marcos 12, digo Mateo, perdón, 12. 12.15, ¿qué dice? Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y siguió, y le siguió mucha gente y se llamaba todo. Ah, no. Déjalo. Lo busco. ¿Mateo? Mateo 12.15. Mateo 13, ¿no? Mateo... híjole se me se me perdió viene en Mateo para la próxima semana se los traigo en Mateo menciona precisamente sobre el Elías Mateo no no no No, no, no, no lo traigo, el versículo tal cual, pero para la próxima semana se los, se los doy para poder leerlo. Menciona precisamente que el, el Elías, que hicieron lo que quisieron con él, fue Juan el Bautista. ¿El 11, no? ¿El 11, 3? A ver. ¿El 8, dice? Bueno, yo te voy hablar de... Dice el 11, de cierto, digo, entre los que nacen de mujer no se habla... No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Las más pequeñas de, de los hombres. Desde los días de Juan el Bautista ahora... Porque todos los trajes de la ley. No y si queréis recibirlo. Él es aquel el día que debe de mí. Ah, ok. Es el 11-14. ¿11-14? Mateo 11-13 al 14. Exactamente. Lo, lo voy a leer. Porque todos los profetas y la ley... profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿qué está diciendo aquí?, ¿quién es el Elías que había de venir?, Juan el Bautista, Juan el Bautista, siendo el Elías que había de venir, ¿quién dijo que era mayor que él?, Jesús, Jesús, aquí vamos a acudir nosotros, en los momentos difíciles de nuestra vida, a Cristo. Ahora recuerden siempre esto, nosotros ya no estamos ni bajo la nube, ni a un costado de la nube, ni fuera de la nube. Estamos dentro de la gloria de Dios. Nosotros estamos dentro de la gloria de Dios. Jesús Es quien nos ha tomado, ha adoptado como sus hermanos, para hacernos hijos, aceptos delante del Padre. Por ello nosotros ahora tenemos que andar en santidad, obedeciendo a Dios. Y haciendo lo que Él nos manda, no lo que creemos que sea mejor. No compartiendo la gloria con el mundo y con Cristo. No compartiendo la gloria de la ley y los profetas y Cristo, sino darle toda la gloria, toda nuestra vida, todas nuestras fuerzas a Cristo. Y al referirme a toda nuestra vida, también es, me refiero a todos nuestros problemas, para que Él haga conforme a sus planes, conforme a su misericordia. No sé si, si hay alguna duda hasta ahorita sobre lo que hemos... <tose> estudiado ¿no? para concluir para hacer lo propio esta, esta predicación como sustancia vivida de esta predicación amados es necesario que ahora Cristo se transfigure en nosotros que Cristo se manifieste en nuestras vidas Dice la Escritura que Él es la luz del mundo. Pero también dice la Escritura que nosotros somos, ¿qué? La luz del mundo. Si Él es la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo, ¿qué se refiere? Que Cristo tiene que alumbrar en nuestras vidas. Somos como una veladora. La luz es Cristo, pero la veladora es... El recipiente donde esa luz se hace manifie, manifesta, manifiesta. Exactamente. Nosotros somos los representantes de Cristo. Tenemos que tener una vida gozosa. No una vida quejumbrosa. No una vida triste. Hay escasez. Claro que hay escasez. Porque este mundo nos aborrece. Este mundo nos odia. Con odio jarocho. Este mundo nos detesta. Pero nosotros tenemos. Que estar gozosos. Porque la gloria de Dios. Se manifiesta en nuestras vidas. Y estar en paz. En medio de la tormenta. Estar tranquilos. Porque Jesús. Amén. Porque Jesús ahora es nuestra nube. La gloria de Dios. es nuestra nube, y ya no estamos cubiertos solamente por debajo o por un lado, ahora estamos dentro del descanso de Dios, aún la escritura dice que Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, el pueblo de Israel caminaba y sus zapatos no se desgastaban, ¿te imaginas unos zapatos que nunca se te acaben Dice mi esposa, yo sería tan triste, pero tan triste. ¿Sí me explico? No se me acaban y no se me acaban. Pero se imaginan no, no poder no gastar en, en esto con los niños unos zapatos que nunca se les acaben. Ropa que nunca se les acabe, que no se rompa, imagínense a un niño que su ropa les dure hasta que envejece. Como si no pasara el tiempo. Y que no necesitáramos este, hacer nada más que solamente ir y recoger la comida. El agua, ¿de dónde sacaban el agua? Y aún así se quejaban. Y aún así se quejaban. Ahora nosotros no estamos muy alejados. Dios nos da tantas cosas y aún así nos seguimos quejando. Haces, por querer más. Porque este mundo nos ha, muchas veces nos ha consumido. Pero dice la Escritura. Este es mi Hijo amado. En quien yo tengo complacencia a Eloís. ¿Quieres complacer al Padre? Escucha al Hijo. ¿Quieres descansar de este mundo? Escucha al Hijo. Descansemos en Cristo Jesús. Él es nuestro sustentador, nuestro pronto auxilio. Nuestro amparo y fortaleza, Él es nuestra nube, Él es la misma gloria de Dios, amén. Vamos a orar, ¿Amén? Pues, Señor Padre, precioso, gracias te damos, Señor, esta por esta clase, Señor, porque nos ha edificado, Señor, nos ha llenado, Padre bendito. Gracias señor por este alimento padre bendito que es tan agradable señor y llenador a nuestro organismo padre bendito gracias padre celestial porque a veces venimos padre celestial cansados señor frustrados padre celestial porque en nuestras propias fuerzas padre celestial queremos hacer cosas padre bendito y te pido perdón señor porque no hemos la mira no hemos puesto la mirada en ti padre bendito y Y hemos desviado nuestra mirada, Señor, a nos, lo que nuestra carne, Señor, le gusta, Padre bendito. Te pido, Señor, que aún Tú, Señor, sometas a nuestra carne, Señor, a todo nuestro ser, Padre celestial. A adorarte, Padre celestial, a alabarte, Señor, en cualquier momento de nuestras vidas, Padre celestial. En aflicción, en alegría, Padre bendito. Que el mundo se dé cuenta, Padre celestial, Que, que estamos gozosos, Señor, y no por nosotros mismos, Señor, sino porque Tú vives en, en mí, Padre bendito, sino porque Tú, Señor, eres el que alumbra, Padre Celestial, nuestras vidas, quien da paz, quien da contentamiento, Señor, aún en los momentos difíciles, Padre Celestial. Sabemos que, que todo nos ayuda para bien a los que somos Tus hijos, Padre Celestial. Ayúdanos a comprenderlo, a entenderlo, Señor. pero sobre todo a vivirlo, Padre bendito. Gracias nuevamente por este día hermoso, Padre celestial. Gracias, Padre bendito. Pongo nuestras vidas, Señor, en tus manos, Padre celestial, para que tú hagas, Señor, lo que tú quieras, Padre bendito, para que la luz de Cristo, Señor, siempre brille, Señor, en nosotros, Padre bendito. Gracias, Señor, te doy en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Amén. Amén.